Buen día Pablo, no, no soy Ramón, no. soy Eduardo, Eduardo, no sé si no te dijeron ahí. Ah, eh, tengo mal el nombre, perdón, eh, disculpas. Eduardo, eh, eh, ayer se hizo una movilización en General Pico y otra aquí en Santa Rosa, eh, ¿usted pudo participar ahí de la marcha en Pico? Sí, sí, sí. yo soy sobrino de Ramón. Ah, bien. Eh, allá eh, no hubo incidentes como que en la ciudad de Santa Rosa si eh, fue no, todo no, gracias a, gracias a dios fue muchísimo la cantidad de gente pero fue todo en el país pasivamente como como ellos quieren como mi tío mi primo como todos queremos en realidad idea ah, también bien, bien. Eh, eduardo eh, la consulta es que es lo que ha trascendido públicamente eh, ustedes eh, desde la familia eh, venían advirtiendo sobre estas situaciones de violencia bueno que derivaron en el fallecimiento bueno, en el asesinato Eh, de del pequeño, de Lucio eh, esto es así eh, ustedes venían haciendo denuncias y eso si, sí, yo lo que sé es que sí aparte el nene estaba en guarda de mi primo de uh -huh. Maximiliano lo tuvo él, tenía la tutela porque se la habían firmado y bueno, uh -huh. cuando a la madre se le antojó se lo sacó eh, empezó el papá también a hacer trámite y todo para poder sacárselo nuevamente porque sabían que el nene estaba mal allá Eh, cuando ellos podían hablar con el nene le preguntaban al siempre o, o cuando alguien lo retaban él se hacía pie encima se veía todo lo que lo que el nene estaba pasando pero lo veía la familia la justicia nunca lo vio. Mm, eh, eh, vos eh, tenés eh, conocimiento de quiénes fueron los jueces que intervinieron en todo este proceso, eh, tenés los nombres eh, o, o no o, o no los recordás en este momento? No, yo en este momento no no no no recuerdo, pero está todo, o sea, están todas las las deposiciones todas las cosas que, que se hicieron para poder recuperarlo y bueno y, y ahí están los nombres de las personas que, que bueno que intervinieron y que tenían que, que decidir y que decidieron que el Lucio vaya a consumarse mm. eh, y, y por, por qué habían pedido ustedes la, la tenencia eh, la... porque él, él estaba acá en pico con, mm. con su con su tío con su papá con sus abuelos él estuvo acá eh, porque la madre lo había abandonado cuando ellos Cuando Cristian y, y la mamá de Lucio estaban juntos, vivían en Luján. Bueno, cuando ella decide separarse, que se viene para Pico, se trae el nene, pero se lo deja a mi, a mi tío. Mm. Y ella se va a vivir a Santa Rosa. El nene se lo dejó porque dijo que no lo iba a poder mantener, que no lo iba a poder cuidar. Y bueno, el nene se quedó acá. Después pidió que se fuera con el tío, porque uno su papá se quedó trabajando en Buenos Aires. Y estuvo más de un año viviendo con el tío, hasta que ella, no sé quién le habrá dicho, que uno que yo, teniéndolo al nene, podía cobrar, aparte que ya perdía la guarda, y bueno, agarró, lo reclamó y sin preguntar nada, no sé quién habrá sido el juez o la jueza, eh, se lo mandaron a sacar directamente, se lo sacaron, se lo arrancaron de los brazos a mi primo. Eh, lo que ha trascendido y por lo menos la información que da el Poder Judicial es Dice que fue una fue un acuerdo eh, la entrega de la tenencia a la madre eh, ¿Esto es así o usted no, tiene otra versión? No, no, eso es mentira, no fue un acuerdo la, Lo que fue un acuerdo fue la, la tenencia cuando lo tenía mi primo Un acuerdo con la madre que ella dijo no voy a poder cuidarlo, se los dejo al nente Ah. Pero cuando se lo devolvieron no fue de acuerdo, no no estaba nadie acá de acuerdo con que se fuera con ella. Ah, vi, no, porque lo que ha informado el poder judicial es que aparentemente eh, la última tenencia que se la dan a la madre fue acordada por las partes, pero bueno, ustedes tienen otra versión. Nosotros tenemos la verdad. Porque ahora nadie se va a querer hacer cargo. Ahora todos van a tapar todo y a, a decir que no había denuncia que nunca no hubo antecedentes, que nadie denunció, y, y todo el mundo veía, por lo menos allá en Santa Rosa, porque acá hacía rato ya que no se podía ver el nene, ella lo negaba, eh, pero allá en Santa Rosa están las capturas de una chica que le escribe a otra que por favor le llame la policía porque lo estaban destrozando al nene. Y eso no es de lo que pasó ahora, eso es de antes. Sí. Eh, Eduardo, ¿usted la familia la podía ver a Lucio? ¿Lo, ¿Lo lo veía seguido? ¿Cómo era? No, este último tiempo no. no. Este último tiempo lo único que se pudo hacer, que, que mi tío podía hacer, era pagarle a ella para que por ahí, hace ya, hacía rato que no lo mandaba, pero cuando lo mandaba le tenía que pagar y si no para hablar por teléfono tenían que pagar también. Sí. Uh -huh. Bien, bien. Eh, eh, Eduardo, la familia está reclamando justicia más vale eh, contra um, por el crimen eh, también van a pedir que se investigue todo esto que pasó con, con la tenencia con, con las denuncias que no se atendieron todo eso Sí, sí, por eso hoy se marcha a tribunales acá al mediodía eh, porque sí, porque creo justicia porque acá hay dos autoras materiales pero hay muchos autores más detrás de todo esto y, y tiene que saberse quiénes fueron y tienen que tener un poquito de conciencia y renunciar porque no sirven, son incompetentes bien, bien Eduardo, eh, no te sacamos más tiempo queríamos charlar unos minutos tener la voz de, de la familia de, de Lucio eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir si no, muchísimas gracias eh, nada, no, agradecer a toda la gente a toda la gente el acompañamiento Sabemos que Lucio no vuelve, pero necesitamos que muchas cosas cambien para que no haya más Lucio y que por favor eh, se manifiesten pero en paz, pacíficamente, que no que no hagan desastre, que no haya heridos. Lucio justamente murió por violencia y no queremos más violencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bien.